Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre probando, sí, Y ahí probaste, está probando. Y ya hace 20 años